Ahora que la red de cuidados está en marcha es el momento de dar un pasito más y organizar la lucha. Porque de lo contrario, seremos las trabajadoras y las más desfavorecidas quienes más vamos a pagar las consecuencias que sin ninguna duda dejará esta crisis. Por ello, ¿te han echado del trabajo u obligado a coger vacaciones no pagadas? ¿Tienes dificultad para pagar el alquiler de tu casa o local? ¿El propietario de tu casa o de tu local es multipropietario, un banco o una inmobiliaria? Si es así, llama al 605-814-339 o escríbenos al email azelcartasunsarea.gmail.com Vamos a organizarnos para que no seamos las de siempre, las más precarizadas y explotadas, las que paguemos las consecuencias de esta emergencia. Auxo, antola, Auxo, defensa, antola, Glace, Glace, el el Desde la Red Solidaria de Aldesarra, estamos impulsando la solidaridad y el apoyo mutuo en el barrio. Nuestro objetivo es dar una respuesta colectiva a esta emergencia, una respuesta de cuidado y de lucha, que son nuestros dos ejes de trabajo porque estos dos conceptos son inseparables. Para nosotras, el cuidado es una forma de lucha y solo luchando nos podemos cuidar colectivamente. La red está activa y somos muchísimas las que ya estamos participando de ella. Si te quieres sumar a esta red, lo puedes hacer como Ausoguille, es decir, cuidando a peques o asistiendo personas en riesgo, o como VisiLagun, si por el contrario necesitas que cuide de tus peques o que te ayuden con la compra. Llámanos al 605-1212. 814339.